¿Ya? ¿Saben cómo sacar un link de acceso directo a la grabación, no? No. Por Zoom quedan en el correo. Claro, ahí me pueden enviar, se lo graban en la el... plataforma. Yo no sé si ustedes en pueblo tiene para poder hacer generar reuniones en cámara ¿no? ah, ¿o no? Yo creo que me han pensado que no. Parece que no. Ya. Pero lo que pueden hacer, en todo caso, es, si ustedes tienen, o sea, pueden pueden eh, eh, poder hacerlo a través de, de Zoom, Canvas, de la plataforma que ustedes quieran. Si ustedes necesitan por una tarea, por cuanto los <coughs> profe, esto es una tarea que han permitido para subir la tarea. A lo mejor por ahí se pero les dice que es aparatante. O tampoco sino Por correo. Por correo, por correo. No, este deben ir lo que tienen que hacer en, en eh, que, ver, incluso cuando usted va por la reunión pues la, la versión gratuita de Zoom Tiene en cuenta de Zoom todos, no me imagino ¿Ya? Sí, sí. ¿Ya? O Teams, no sé Teams, pero también Teams eh, Por la misma cuenta las universidades tienen Deberían tener acceso a Teams sí. Teams se puede grabar Teams se puede o sea. hacer una reunión en Teams Y por lo que ustedes tienen que enviarme a lograr, no se sé, lo dejen grabado Acá ¿a? En, eh... Vamos voy a ver y el, el acceso directo, por ejemplo, a este video ustedes van a compartir ya y ahí pueden, en el compartir la va generar la posibilidad de poder... Eh, <coughs> ¿Pero ustedes nos podemos grabar directamente? No bien, o sea, ustedes tienen un reunión esencialmente grabarse pero, a ver, eh, es más sencillo que se pueden... o sea, vean los... A mi lo mismo, lo importante es que enviarme el archivo, ya entonces te general me enviar el acceso directo pero lo importante es que el acceso directo tiene que dejarlo editado para que lo pueda ver cualquier persona que tenga el link, ya eso es lo importante porque se trata también que me, me, me, me ocurre cuando me enviamos muchas veces el acceso directo que el acceso justamente no lo puedo abrir y alguna vez también me demoro una semana en, en realizar los trabajos que también, repito tengo que los del diurno, los del destino, y también hago un trabajo parecido con otro caso a también el OE, que tengo otra cantidad más importante de Entonces eh, yo lo que les pido es que eh, eh, me envíen solamente el acceso directo, porque el video mismo puede ser que le, le sea demasiado pesado para verlo. ¿Ya? Entonces ustedes me envían el acceso directo al, al, al video, ¿ya? Eh, eso es eh, relativamente sencillo poder eh, ejecutar, ¿ya? No sé si es que les queda, les queda claro, ¿ya? Entonces lo importante ahora, a todos les llegó un correo, tienen que contactarse con la gente del otro equipo, fijar un día en el cual van desarrollar la negociación, ¿ya? Y eh, tienen que seguir las pautas formales que están eh, en, eh, en el documento de la envían, ¿ya? Importante que se sigan las pautas formales, ¿Ya? y después me envían el archivo con su nombre y yo me demoraré buena tarde de, de, de, de tenerse los corregidos a la mayor posible ¿Ya? ¿ya? lo segundo que les quería informar yo también les envié eh, una cápsula con el tema de la negociación internacional o también denominada negociación intercultural ¿ya? que es un tema que nosotros no alcanzamos a ver ¿verdad? Eh, y es un, es un tema que es relevante, pero tampoco no es un tema que, eh, eh, eh, como estoy un poco eh, medio complicado, el tema del, del tiempo, ¿verdad?, preferí dejárselo justamente a través de, de, de esa cápsula, ¿ya?, eh, porque todavía lo que nos queda, nos quieren todavía, eh, a ver, sobre todo el caso de la estamos, estamos complicados que nos, nos, nos van a quedar después de clases, me quedaría la clase del día lunes de eh, la semana que viene. ¿ya? que es el día lunes eh, 2 de octubre? ¿Ya? Luego pues, ya la, la semana la semana de nueve o 10 ¿eh? martes 3. ¿Ya? El mar, el martes 3 de, me me quedaría martes 3, tiene dos, no de no estoy perdido. Eh, la semana 17 voy a estar fuera, por lo tanto semana no vamos a tener clase con la semana consolidación del 10 y 17. ¿Y si deja una cápsula, profesor? No, es que ya dejé cápsulas de gel. Con respecto a, esa, a ese día 17. De ya, eh, ah, insisto, le dejé las cápsulas de RAC al comienzo semestre. Justamente le hice el comienzo semestre la cápsulas, ¿se acuerdan que lo dejé? Por esa razón le subí cápsula también mantener de RAC, justamente para tener esta casa que a faltar. Ah. ¿no? y ahora le acabo de otra cápsula en todo caso ¿no? sí. es que una cápsula esta de negocio intercultural con dedicatoria con dedicatoria, especialmente dedicado a un Raúl que me está inflando yo en un raúl de esta venta ¿no? ya, entonces a después me queda por no decir otra no. cosa no me está conectando a otro no, ¿no? no se ría oiga, no se ríen por esto, a, ver, ¿a aquí don Raúl es el más responsable de todo. Así que no vengan, no, no, no, no me molestan las cabras acá, acá, acá, acá, acá, acá. El día 24 vamos a hacer, como yo les decía yo, retorno ese día. Así que ahí va a ser la, la gente que tiene son cinco personas que tienen que darme sobre el punto ¿Ya? Entonces, en Buenas Cuentas me está quedando la clase del día 31 y la clase del 7 y el 14. tenemos que tres semanas en Buenas Cuentas de, de, de materia. ya Yo la otra semana, eh, la otra semana voy a tener que ver, eh, eh, o que sea, nos queda, insisto, la clase del día 3, bendigo la, la, la del 3, luego la, la del 31, 7 y 14. Así que ahí vamos a tener, vamos a, vamos a alcanzar a el, el programa que está completo, ¿ya? Porque, a ver, teóricamente yo también que ver, no, no está dentro del programa, pero igual les voy a pasar el tema de eh, mediación, ¿ya? por lo menos vamos a hacer dos clases vinculadas al tema, o sea, las clases de 7 y 14 las, 7 las vamos a, a, ver, a dedicar el tema de eso que no, no está dentro del programa, pero es eh, eh, eh, eh, eh, una temática que la he comprado. ¿Ya? ¿Estamos claros entonces? Entonces ahora en cápsula quedó el tema de negociación textural, que la pueden verla con, con calma a, eh, a la gente. A ver, Para el efecto de la prueba de esa cápsula no va a entrar, por si acaso la gente que tiene que la, la, la prueba de recuperación, ¿ya? ¿Para la recuperación va la negociación? No, no, entra entra toda la materia y menos esa cápsula. No, y la materia, a ver, la, y materia, Sí, pues. ¿Hasta dónde? ¿Hasta lo que vamos a ver un día, ¿sí? ¿Hasta lo del veterinario? Bueno. Claro y la cápsula que subió ahí. la cápsula ahí. Menos porque eso no tengo forma de preguntar la práctica de ¿no? eh, seguir en en esa ya tengo sea, esta semana aplicada o sea, no me es ese medio un gran Ya se van a ganar la pestería de este espectáculo de otra vez. ¿No? ¿no? ¿Qué el evento? <coughs> Yo creo que saben como somos un poquito vamos a hacer una vamos a también va a ver, el va a ser más mañanas en el mismo horario que tenían que hicimos ahora. Ya. Pero con la diferencia ahora con estar presenciarlo. Los voy a citar un día, la, el día del examen, lo voy estar citar y ustedes tienen que negociar un caso. De ahí, yo con una, una, una pauta de código los, los voy a dar, eso va a ser, súper sencillo. ¿Pero va a ser uno por uno? O sea, por ejemplo, no, de... puede ser, ver, la idea de un equipo de dos personas, más más de dos, eso. ¿En la aplicación de Canvas, en la parte de estudios, puede subir el video por si acaso y se comparte directamente en un texto? Ya. Osea, o subió una cápsula, si puede revisar para ver si le llena, la acabo de compartir con usted A ver, sentiamos que verla ¿Pero ese Teams se puede descargar? <risa> ¿El de Teams se puede descargar o no? Lo que pasa que el Teams te queda guardado Entonces, te puede quedar guardado por ejemplo en el correo Y ese video tu lo subes a, a acá al, al cabo Ya, pero ¿se puede descargar? Sí, sí, es que, que mira, se puede subir a la, a la plataforma el, a donde tengo los audios también admite videos y podríamos meterlas todas y el profesor se mete y están todos los videos como verlo y lo, lo tengo Te, lo, ah, lo importante es que me lo, me lo envíen y, ver. todo se puede es más práctico así como han visto los los audios, se puede hacer videos meterlos todos en una parte si? si tu te comprometes, es por ti que te comprometes no, no, pueden quedar, no, no, pueden ah, no, no pueden quedar en el aire. Raúl ya no se va a ir como tal está, la está la colocando el médico en este ya ya. La no, es un es un sitio sí. complejo, ¿eh? Ahí sí, sí, sí, seguimos sí, vamos a el último día rompiendo ah, no, no. la tristeza que medio ahí el púlpugo. ¿Tan concepto de? la parte que dice estudio, es como una pantalla con Móbulos, calificaciones... Eh, ¿En qué parte están? A ver, vean... Esto es la página del curso, módulos, libros de salud, no tareas... Bueno, pues aquí al la ladito... Un poquito más abajo... Roberto, ¿Dónde está el relojito? Un poquito más abajo... Estudio... Dice... Ah... Y ahí hay una opción que dice arriba... Compartidos conmigo me encarga un poquito aquí. más no, en el otro hacia arriba ahí donde dice biblioteca hay una flechita <ríe> hacia abajo y dice compartido compres y ahí está que sube está mi nombre está... Ya. ya si es una forma también lo pueden subir ahí si quieren también lo podemos hacer así la... o sea Ver, eh, lo importante es si que se hacen eso que me envíen un correo para mostrar si no soy igual a tal parte ¿Ya? A ver, basta simplemente no tienen para qué eh, los 15 estudiantes curso subirme el video ¿Ya? son tres parejas basta que designen a uno digamos. de los dos grupos una persona que me sube no tienen para qué voy, voy a estar subiendo los dos veces el video o sea, lo que les pido si sí, se lo van a hacer así subir esta forma si quieren temerme la unidad como acceso directo o oh, si usted Raúl quiere ocupar su cuantión, ocúpela oh, oh, nomás, no hay ningún problema. ¿va? Lo importante, a ver, aquí lo importante es que no, no importa el color del gato. Yo quiero el gato casarratón. Y el gato y el casarratón no es porque el me llegue eh, a mi mujer. ¿Sí no? Lo es que <risas> <Sí>. <risa> <risa> no, no es mía, ¿sabes? es de un eh, líder chino. Justamente no importa el color del gato, eso no es importante que el gato, gato casarratón. Bueno, me acuerdo, me acuerdo tocarle en el o algo, alguien de, se la llevo y se pasa. Ya, eh, la clase que quedamos y quedamos justamente, alcanzamos a ver los, los, los distintos elementos de esta, de, de esta, de eh, esta persona, hasta aquí, esta fue la parte donde quedamos la clase anterior, si me confirman, por favor. ¿Sí? Bien. A ver, lo que vamos a empezar a ver ahora justamente les repito está, vamos a empezar a hablar de lo que yo les indicaba cuando hablamos de la preparación estamos hablando de la estrategia que uno tiene que seguir para poder preparar un proceso de negociación ya yo les indicaba bien que esto es fundamental poder hacerlo cuando ustedes negocian de forma profesional es importante que ustedes también, de alguna manera, sigan o tengan una rutina de preparación de negocio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto yo le indicaba para qué les sirve. Les va a servir para poder tener una taza, para poder evaluar las eventuales ofertas que ustedes reciben. En la medida que ustedes tengan claro, por ejemplo, cuál es su, su mejor estrategia de acuerdo negociado. ¿Ya? ¿Ya? Eh, o en un punto de resistencia, hasta donde ustedes pueden llegar negociando, obviamente esto les va a ser de utilidad, ya Lo mismo también, eh, a lo menos todo lo que en el, en el video de la expresión de la Un tema muchas veces, sobre todo se negocia en forma competitiva, digamos, en base al es súper importante poder tener argumentos para poder de alguna forma ponerse a la presión que le va a aplicar eh, la contraparte. Por esa razón también es relevante que también eh, diseñamos esta estrategia. Y además yo les indicaba un, ter un tercer punto. Eh, probablemente en una negociación amateur, eh, el tema de la operación tenga un, un, un, sea un aspecto más bien secundario. ya Pero cuando ustedes negocian profesionalmente, eh, el estándar que se le va a exigir, insisto, se lo he dicho ya, muchas veces es completamente distinto al que se le exige cualquier cuestión. ¿ya? y por lo tanto ustedes tienen que sí estar muy bien programados ya, porque les insisto, si ustedes se enfrentan a un negociador que viene con toda la información y ustedes no han hecho la mega ya, se los, los van a hacer pedazos, ya, y el problema es que van a hacer pedazos con el cliente al lado, ya, y lo van a dejar en el vehículo ahí, entonces por eso es importante también que ustedes se preparen. A ver, esta estrategia, eh, Vamos a ver que pueden ustedes también, en mi juicio, la estrategia de evaluación debería, de debería incluir la revisión de estos aspectos, están acá, ¿ya? Pero también como les dije la clase anterior, la estrategia, vamos a ver que eh, es un tema también, no hay, no hay una realidad única para poder hacer esto, ¿ya? Cada uno de ustedes puede de alguna manera adaptar esta estrategia a su propia realidad, ¿ya? Y otra cosa que también hay que tomar en cuenta es que las estrategias siempre, siempre son esencialmente cambiantes, ¿ya? A ver, para ser un buen negociador, una un árbol tienen que olvidarse tener una estructura extremadamente rígida, ¿ya? Porque, a ver, muchas veces me ha tocado ya a la mitad de la negociación tienes que cambiar toda la estrategia, porque si por ejemplo me doy cuenta que el interés de mi contraparte no es el que yo pensaba. Eso me va a obligar, probablemente, a rebarajar todo lo que yo tenía preparado. ¿Ya? O, eh, si por ejemplo, me doy cuenta, me, me, me, doy, me, me, me cambia a, eh, una, una información relevante, también voy a tener que adaptar. ¿Ya? Entonces, siempre cuando, cuando ustedes preparen, si bien es bueno tener un libreto eh, preestablecido, pero tampoco ah, es un libreto que tienen que tomar siempre en cuenta, que puede cambiar. ¿Ya? ¿Qué, qué detalle incluye esto? vamos a revisar yo lo que les propongo a ah, primero una primera parte que tenemos que tratar de definir ah, el problema ya quiero que implica eso establecer cuánto cuáles son las materias que vamos a negociar segundo determinar respecto a cada esa materia cuáles son los intereses tanto los propios como los, los, los control diagnosticar el estado de la relación de otras partes fundamental también. ya poder afectar ese ¿Ya? Luego de mirar la alternativa, y vamos a ver, una de mirar la alternativa, también tenemos que ver también eh, la definición de cuáles van a ser los objetivos concretos que nosotros vamos a perseguir dentro de esta negociación. <coughs> y posteriormente viene una, una parte que es muy importante en esta estrategia, <coughs> que es el diseño de las opciones. Que en el fondo es el producto que ustedes van a llegar a vender a su contrato. Pero tan importante que uno <coughs> una buena opción, ¿ya? Y también definir como ustedes la van a poder presentar, ¿ya? y Eh, a ir tomando tomando algunas cosas que vamos a ver del ciclo de enmarque, ¿ah? Eh, a este se dar cuenta, ¿ya? que el modo en que yo presento una determinada opción el enmarque que le dé a, a esa opción también va a ser muy determinante ¿ya? a la hora de, de, de definirse una oferta puede resultar más o menos atractiva ya y por último también vamos a tener que revisar ¿ah? muy rápidamente eso no nos va a tomar mucho tiempo hablar un poco del punto partida el punto partida eh, tiene mayor relevancia cuando nosotros estamos negociando de forma competitiva esto equivale justamente a la primera oferta ¿verdad? y ahí se produce este, el, el denominado efecto del anclaje ¿ya? cuando lo enunciamos colaborativamente la, la aplicación de la primera oferta eh, tiene una, una relevancia más bien de orden secundario vamos con la primera parte que es la definición del problema ¿ya? ¿ya? ¿Qué lo entendemos por, por, la, por esta definición del problema? Eh yo no sé usted, bueno. Aquí tengo una, una lectura de estudiantes, ¿ah? eh es ¿Cómo de ustedes colectivo a en el contexto ah, eh, era con, con, con ramo de lenguaje, ¿no? O castellano. Lenguaje. Castellano. castellano. castellano? Ya, sí, no. sí, sí. Bueno, nosotros somos de la, de la, de la vieja guardia ¿eh? Algunos <risa> son, son, son más jóvenes, pero yo también estudié el ramo y el castellano ¿verdad? Ya, se nos cayó el carneo, el rol, la ventaja Bueno, yo cuando les explico hasta los duros, no, no, no, se les digo que el ramo y el castellano me voy a ir mirándose cada historia, eh, Pero se acuerdan que no nos hacía también cuando pues, el lenguaje o castellano Cuando uno le hacía leer los famosos libros, me acuerdo del Mío Cid Campeador Yo no sé si se me hizo leer esa lectura sí. Mío Como en el primero medio, postura, un libro más aburrido O sea, es, es español antiguo, no es muy... Es lo mismo también cuando matan el ángulo lectura Cuando ah. le hacen leer el Quijote en español antiguo ¿Es español? ¿Es un libro ¿Ah? ¿Español? ¿No le salieron libros en el español? ¿Ah? ¿El español antiguo? ¿O en español de España? Falo, no, es sobre, por eso ver el antiguo, eh, eso madaron poco la la victoria, un o sea, libro muy bonito, pero ah, eh que hay tiene también no sé, ese, mismo el este libros del a ver. También leía el libro del clásicos griegos también. Sí, sí, sí, sí. ¿Ah? claro, ahí es que yo creo que de, en el colegio van a hablar del tema de la lectura porque deberían partir por libros más sencillos o si sea, hay tanto libro bueno que es más sencillo porque el usted La Arcilla también, que también está escrito español vestido son libros bien complejos de arte. pero, ¿por qué traigo a colación de esto, me di esta vuelta a explicarles esto que está acá? ¿verdad? porque cuando tenemos que tener problema, básicamente vamos a hacer lo mismo que hacíamos eh cuando teníamos que hacer las fichas de los libros ¿qué es lo que hacíamos cuando teníamos que fichar un libro? creo que nos pedíamos por el profe de castellano o el lenguaje? Por, ya. un resumen un resumen, ¿no? ver, ver un poco ya ¿cuál era el, el tópico central del libro? luego le teníamos que hacer también? los personajes ya. y ver cuáles los principales, los, los accesores ¿no? bueno, acá vamos a hacer algo bien parecido ¿Ya? porque ver, para poder preparar adecuadamente una, una negociación primero lo que tengo, primero lo que tengo que saber es, bueno, sobre qué matemáticas, cuáles son los conflictos que vamos, vamos a negociar ¿Ya? sobre eso, de, de, luego justamente vamos a tener que también ¿ya? poder trabajar justamente ¿ah? eh, las partes que están involucradas ¿ah? y que tomar en cuenta que muchas veces también las negociaciones sobre todo en, en conflictos de trascendencia jurídica ¿ah? habitualmente ¿ah? nos vamos a encontrar que siempre los, o sea, no siempre, perdón pero muchas veces los conflicto va a tener más de una lista o sea, va a tener más de un problema negocial ¿ya? y el ejemplo más paradigmático son las, las negociaciones en materia de conflictos familiares <risa> si vamos un conflicto familiar nos vamos a encontrar a la separación de éxito de la separación de hecho aquí qué conflicto podríamos derivar de la separación de hecho Ya, el tema del tema de la ¿para qué lo podemos comprender? ¿Divorcio de acuerdo? ¿Divorcio de un acuerdo? Ya, si vamos a hacer, si están casados ven la disinución del vínculo matrimonial ¿Ya? ¿Pero qué otra cosa más tendríamos? ¿Qué conflicto aparte de eso? ¿Debería? Alimento a los hijos Alimento el cuidado personal, la relación directa y regular ¿qué otra cosa más que tendríamos que discutir en contexto de, de, de, de, de un divorcio? la convención económica ¿no? o sea, ustedes ven ahí, nos podemos encontrar en un conflicto, en una negociación puede tener toda esa vida y por lo tanto ah, eh, eh, es sumamente relevante tener clarito qué solamente las medidas que vamos a negociar ¿Por qué será tan relevante tener tan claro cuáles son estas materias define la estrategia ya. eso nos va a ayudar para poder en estrategia ya y estrategia probablemente también va a estar vinculada a lo que quiere el cliente ya yo no sé cuánto usted acá eh, juegan ha jugado o, o les gusta jugar ajedrez, ¿A ti te gusta jugar ajedrez? ¿Ya. el ajedrez parte también parte de la, de la estrategia de ajedrez uno tiene que ver qué piensa va a sacrificar pos de poder conseguir un objetivo mayor ya y por lo tanto si yo en este caso de tener sumamente claro de todos tus problemas cuál es el más relevante para mi cliente porque eventualmente lo menos importantes yo los puedo sacrificar para poder tener un beneficio mayor pero eso pasa también por tener claro garantito todas las medidas que vamos a negociar ¿Ya? Eh, y un tema, por ejemplo, que yo un te yo lo que no estoy viendo a ah, un eh, Porque uno tampoco lo puede negociar. Y creo que el gran error que se cometió en el proceso constituyente actual es que se está negociando por eh, estanco, cerrado. ¿Ya? Y aquí el tema de las negociaciones, en el fondo, es un, estamos estamos negociando un texto constitucional completo. ¿Ya? Porque, a ver, si vamos al capítulo también... Porque dependerá al, para, no todos los partidos será igualmente relevante de todas las partes del de texto constitucional ya Entonces, yo creo que ahí faltaba un poco más en más chispesas muy bien eh, dirían un futurista <coughs> para poder justamente hacer una, una negociación más global ya eh, porque aquí se va negociando por parte pero todas estas partes están igual están interconectadas Y así como va el tema, así como seguimos este texto constitucional, ¿sí? yo cada semana que pasa me convenzo que el texto va a derechos del peñadero, ¿sí? y aparentemente el doctor que lo está haciendo a adrede, ¿sí? porque no creo que me da la que no toda la alcaldía o sea, de todos los partidos políticos parece que no, no le interesa que eh, lleguemos a buen puerto, eso por lo menos la impresión ya y ¿sí? estamos gastando, botando plata a la basura como en la cabeza ¿Ya? dos procesos imagínense, se les ha pagado una cantidad importante de lucas se gastó más en el primero, pero en este otro segundo también se ha gastado plata ya y esa plata que se va a ser botada a la basura si es que efectivamente no se lo colocar de acuerdo ya y en parte pasa por eso, nos está dando una visión global uh, de este proceso de negocio. ya porque no, no, la negociación, no, se si, si la vamos viendo por capítulos, por temas me parece que no es la forma más adecuada de poder abordar este por más más sería frente a la reducción de forma global ya a ver, quiero que, que ya quiero cuáles son los las partes trazar para el partido x y cuáles son las partes trazar y ahí tratar de buscar a un, a un punto de equilibr durante esto y negociando por parte está quedando un monstruo al ah, que yo creo que va a tener a lo menos dos tres o cuatro cabeza ya esperemos que ah, eh, eso eh, se pueda eh, eh, de alguna forma enderezar este estado, lo veo a esta altura bastante poco factible a ah, si les pregunto frente a la pregunta ¿qué aspectos debemos considerar en esta definición del problema? tenemos ya el primer aspecto son ¿cuáles son los tópicos o materias a negociar? ¿qué otro aspecto más tendremos que dar? ¿efectos ¿problemas que tenemos nosotros para negociar? Podría ¿Mm? decirle algún aspecto que conseguiremos ya. Alguien más, algo más Tenemos la materia Y otra cosa también tenemos que ver de, de, Lo comparamos con este, la ficha del, del ramo de lenguaje O de, de castellano no Los personajes, los la personajes la las, partes, de las, de las partes Las partes, efectivamente Protagonista, antagonista, antagonista no sé. Ya o sea, y qué rol tiene, qué rol puede acabar uno, ¿verdad? <risa> Pero, profesor, en el ejemplo de la familia, ya, eh, se están peleando la atuición de los hijos, la separación y todo el tema. Y nosotros vamos por la mamá, por ejemplo, por la mujer. Evidentemente, si usted quiere que sepamos la, el problema en general, igual tenemos que sondear la, la otra parte, ¿por? Pues. Es que, a ver, si pues, sí, no? le llega... yo le llego... voy saber lo que quiere la señora, ¿por? Cada claro, claro, no, pero claro, te, tener, la eso tú puedes tener claro ya. ¿Qué aspecto vamos a negociar? ¿Cuáles sí, pues, son los yo la a que ya conoce, pero usted, usted por lo que dijo quiere como algo en general, una amplitud de, de conocimiento, da, entonces el día que, que sondea la otra parte, pues, no, necesariamente, hay, no, no, no necesariamente hablar, la, no necesariamente no, no la parte de, de la valoración. Estuve en, en la parte previa. Tú lo que tiene que los antecedentes para tener los decentes de tu cliente. Mira, yo tengo un conflicto por esta materia, nos estamos separando. A ah, ver, ah, yeah. ¿y tú tendrás que empezar a hacer la pregunta A ah, ver, ¿ya yeah. arregló el tema? ¿Tienes un el tema los alimentos? No, o sea, es que debemos conversar ya. Entonces ahí tienes ah, yeah. un tópico ya. Oye, ¿tienen algún acuerdo en materia de relación directa regular o de cuidado personal? Ah, yeah. No, todavía mira, yo quiero quedarme con los niños. Ya, Será también un tópico nego a, a negociar. Si regula la relación directa regular, automáticamente tienes que establecer un régimen de relación directa regular, ¿ya? Ya, eh, si por la mujer, oye, eh, ¿se trabajó durante la, la vida de acá, mientras estuvieron midiendo juntos? trabajo usted? ¿O se dedicó al cuidado de la casa, lo dijo? Compensación? ¿Sí? Para compensación. Para ver el tema de, de una eventual compensación económica, ¿no es cierto? Que si sí, tú te puedes ir determinando cuáles son los estos tópicos a negociar, ¿ya? Y luego, alguna vez que tengas eso para a tener que priorizar de todas estas maneras cuál es la parte que lo que más me interesa bien yo quiero colocar a mí lo no que me interesa más es eh, por ejemplo mantener a eh, un buen un contacto fluido con mis hijos quedarme con la casa porque siempre piden la casa las mujeres Bueno, sí, pero la, sí, sí, la, sí. Para, la Milena, ¿para qué piden las preguntas? ¿Para qué piden la casa? ¿Por qué están pidiendo la casa? Porque ¿Por la casa? crían los hijos... Ya, la, ya. Ahí, entonces tú la con buena eso a tener que de mirar cuál vale, es el interés cliente lo vamos a ver en, en una fase más, más, más adelante, ¿ya? Entonces, a ver, de eso justamente ya, a ver, yo quiero, mira, me interesa justamente por el tema que yo quiero poder tener, criar tranquilamente mis hijos, me interesa que ocupen de la parte patrimonial, ¿ya? Entonces yo, justamente, si tengo esa instrucción, yo voy a priorizar esa temática. Y con la otros temas podré también transar. ¿Ya? Si tenemos un problema, por ejemplo, de relación directa regular, bueno, si me interesa las lucas, tener, lugar, bueno yo podría también tratar de sacarle un provecho a eso, ¿ah? darse o un buen régimen de relación directa regular, con tal de que lo aseguren también a... ¿ah? Eh, los recursos o los medios para poder sustentar los gastos de prestación de, de los niños por ejemplo ¿ya? luego lo segundo que tenemos que ver es determinar justamente cuáles son los actores involucrados en cada problema y el rol que juega cada uno ¿ya? porque, oh, ojo eh, normalmente se les va a ocurrir se les va a presentar en muchos casos de conflicto de relevancia jurídica a no siempre la parte que está se va a estar sentada con ustedes la mesa de negociación va a ser la parte que va a tener el poder para definir eh, la suerte del conflicto. ¿Ya? Les voy a colocar el, el, el caso que me toca trabajar ahí, que es el tema de eh, los conflictos de la memoria y de la práxis védica. De ahí sobre este tema voy a exponer ahora en este, en este congreso que me contaba que voy a España. ¿Ya? Normalmente en un conflicto más proximidad, ¿quién va a estar a quién tiene estar para estar en la mesa de de negociación? Sí, sí, ¿sí? me yo no, me no, perdí, no, en una clínica, ¿ah? y el doctor me dejó la versión mala. La dirección del hospital y el sí. ya. ¿Y el médico y el paciente, ¿cierto? Esa es la parte que yo diría, son es la parte que voy a mandar. Pero en ese conflicto con la sección médica, que ocurre que el prestador de salud normalmente que tú sonar en la clínica y el médico cuenta con cobertura de seguros. ¿Ya? Entonces, en ese caso, ¿ya? Eh, claro, yo estoy demandando, formalmente estoy demandando al doctor y a la clínica. ¿Ya? Porque, a ver, en general la nuestra legislación de seguros permite, digamos, demandar directamente a la compañía de en algunos casos. ¿Ya? Pero en este caso concreto, yo la acción de Maltrax la dirijo contra, eh, la dirijo contra el doctor y contra la... ¿Ya? Pero si tiene cobertura de seguros, ¿quién va a tomar la decisión si vamos a llegar a reírlo no? La aseguradora. La aseguradora, está la aseguradora. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos son los que van a colocar las lucas para eventualmente pagar una regla. ¿Ya? Y por lo tanto, muchas veces también, eh, eh, a ver, cuando yo haga mi estrategia entonces, en base ¿en quién tengo que pensar de persuadir? ¿A la clínica? ¿Al doctor o a la compañía de seguro? ¿Al seguro? ¿Ya? Y, y, y ahí, por ejemplo, hay que espejar una variable ahí la compañía de seguro son repetitivo por tanto son litigantes que en general son altamente especializado justamente en procesar demandas judiciales ya se lo ve en el caso cuando demandan eh, eh. Ver, no estoy hablando de casos por ejemplo cuando es que probablemente lo tengo en la local es eh, cuando la compañía de seguro se subroga los derechos de, de, de, de la víctima para demandar por ejemplo causar causarte daño ya asegurador al doctor no, pero refiero a los de tránsito, que ocurre a compañía no. es seguro, es seguro, es seguro de seguro que se derechos y de, para poder demandar a causarte el daño. ¿Ya? En el caso del doctor López, no, ellos están negociando a las hombres. ¿Ya? Pero la compañía de seguro para que en un caso, me toca actuar muchas veces me eso para que suelten las lucas y acepten pagar una indemnización, lo que requiere justamente que yo les presente información sólida de un caso. ¿Ya? Eh, ¿por qué? porque la compañía seguro seguros si tiene en realidad va a sacar rápidamente el cálculo costo-beneficio y eh, si ven justamente que el caso es un caso que el punto de vista judicial es discutible tenga la certeza que la compañía seguro nunca va a llegar a usted ya ustedes lo que buscan ellos es información ¿ya? O sea, ustedes van a hacer una demanda por una PES tienen que asegurarse que la demanda debe estar muy pero muy bien fundada porque en la medida que la compañía de seguro vea que usted oye, ni siquiera tiene claridad en lo que quieren pedir, que me ha tocado, me llegan caso a mayazones que la gente cuando yo la, la pregunta, ya bueno ¿cuál, qué, cuál le gustaría a usted tener como resultado no tiene idea lo que quieren pedir? miren la cantidad de datos eh, pero ¿cuál es la, el, el hecho que usted le atribuye a la clínica? chuta, mira eh, es que yo creo que no me atendieron bien en esa, en esa, o sea, no hay ninguna posibilidad, se pues ve. Si la clínica ve que ustedes no tienen, no, tiene, o sea, no va a llegar. por ni... Pero en cambio, las veces que yo me ha tocado ver, cuando el, el abogado va bien preparado, lleva a todos los antecedentes que demuestran el acto mal praxe, o sea, y el acto mal praxe es claro, la posibilidad es que efectivamente la compañía se abra la posibilidad de pagar su parte. La, la, la figura de entrada de la compañía de seguro, porque el strict rigor se supone que el paciente luego obstante en el caso que están poniendo. Sí. Pero el rigor el paciente eh, eh, va a demandar a la clínica claro. y al médico, sí. cierto, su procedimiento, pero ¿eh, en qué figura entra la aseguradora porque el strict rigor los actores es el paciente y es el eh, quien practicó claro. eh, el, Por eso la Ley de los de TC la está en ese caso el asegurador sí, está, está negociando bien. la sombra ya. ¿Ya? o sea que negocia va a estar el abogado de la, de la clínica el abogado en este caso del seguro que eventualmente puede ser también pero nunca lo declaran así que puede ser también que el seguro que tengan porque también muchas clínicas también contratan seguros para litigios si, sí, si, sí, por supuesto ya, o sea que en el caso que lo demandan van a tener el derecho a que lo represente una oficina yo, yo imaginaba la figura de la claro, negociaban las partes ¿cierto? ambas partes sin considerar la aseguradora y que, lógicamente, en esa negociación se, se concluía con un pago y la aseguradora después demandaba la clínica, digamos, o se no. cobraba, no sé. No, es que ahí la aseguradora, justamente, no puede meterse. <risa> o eh, ¿Por qué? A ver, habitualmente, ¿qué ocurre con, esta, con esta, esta, esta demanda también tienen? Eh, también, igual que en los casos de en autos, también tienen ciertos deducibles. O sea, la aseguradora paga, digamos, sobre cierta cantidad. Entonces muchas veces también las clínicas directamente sin conocer la seguridad solamente van a querer negociar contigo con la cantidad menor del deducido. Porque es lo mismo que en el caso de un auto. Ah, si tú me, ah, yo tengo un rayón en un auto yo no voy, a, no voy a activar el seguro. Si me sale el rayón repararlo, digamos, igual un poquito más que el, que el deducido, pero yo hacer la, la gestión porque si no, para el periodo siguiente me puede subir mi costo de, de la prima. Ya. Acá, no le entonces se, se supone que el contrato de seguro con la clínica tiene que tener una cláusula respecto de esa de esa eventualidad <coughs> o, o lo que es que la, la compañía de seguro cuando ya la, lo demanda la, la compañía puede la, la clínica o el doctor puede tirar seguro ya, ¿Ya? Y, ahí tema, y ahí en este caso en la, la, la compañía de seguro para que el, el doctor pague le va a decir caso? usted paga o no paga o sea, en el fondo, son ellos los que toman la decisión. O si no toman la decisión, tienen un juego un rol tremendamente preponderante. Pero por sí. eso es importante saber justamente a... ¿ah? Porque no siempre la persona que va a estar en la mesa negociando con usted es la persona que va a tomar la decisión final. ¿Ya? Piensen además, por ejemplo, en otra situación parecida. <coughs> <coughs> si ustedes negocian con... Eh, hacen una, una negociación, vamos a pensar aquí don Raúl, voy a sacar de ejemplo Raúl, Raúl vamos a pensar que vive con los papás, y Raúl se separa tiene, vamos a pensar, tiene un hijo, no sé si es no Raúl, pero para el efecto ya se te acabo, se está un hijo Raúl, y Raúl quiere disputarle a, nada más al niño le quiere disputar el cuidado personal, para llevárselo a vivir con él, si Raúl vive con su papá, ¿ya? Esa decisión de llevarse el niño a la casa la va a tomar solamente Raúl, ¿o no? no, no, no, no. También va a tener buena. Mira, si yo le digo papá, oye, ahora no puedo ir, mis dos viejos están muertos. Eh, complicado también que ¿no? ¿Eh? sería hacer esa jugada. Eh, pero yo, si estuviera mis papá, oye, sabes, voy a ir a, a, a, tu, a tu casa y ahora me voy a ir con los niños. ¿Tendrán eh, algún pito que tocar el, viejo, el viejito o la, la, la viejita, no? Obviamente que sí. ¿Ya? Y por tanto, también parte está parte, si estamos negociando justamente el tema del cuidado personal, y yo no quiero llevar a la casa de mi papá, ¿Ya? que es justamente lo que ocurre en muchos casos cuando la gente se separa. ¿Ya? Porque sobre todo si no tenemos, no, si no tenemos grandes ingresos, ¿verdad? ¿dónde termina viviendo la gente cuando se separa? Con los padres. Si uno dice, chuta, terminé pagar la U, estamos salvamos una parte, pero después también se le ocurre separarse, van vale a llegar de vuelta, vuelve el perro arrepentido, con la cola entre las piernas, con el rabo partido, a la casa de los papás, Y esto ayer es parte de lo que le puede tocar a uno. ¿verdad? Pero en ese caso también, yo también voy a, también voy a tener eh, alguna rota en esa decisión. ¿Ya? Por ende, si esa persona va a tomar la decisión, va a ser la que va a tomar la decisión en definitiva. Yo también tengo que considerarla en el momento de que mi estrategia. ¿Ya? Claro, porque que va a estar sentado, el que al que va a estar demandado de, de cuidado personal eh, no, es, no es el abuelo, pero el abuelo finalmente es que va, en ese caso que les doy yo acá, va a ser un elemento muy relevante en el momento de, de poder definir si podemos llegar a un acuerdo en el sentido de que se vaya a vivir por el hijo. ya Por eso es importante también saber justamente cuáles son los actores involucrados y qué rol juega cada uno exactamente. actores ¿Ya? Luego también hay que viene la, la, la, la parte relevante, que es priorizar los problemas. Indudablemente tengo que saber justamente a cuál es son los temas más relevantes para, para mi cliente. ¿Ya? porque también, ¿sabes? si mi cliente me dice oye mira, a mí lo que me interesa como Mirena ah, yo quiero la casa Mirena dijo ya, me quedo con la casa la casa, la casa, la casa la casa. los niños, la pensión todas, ¿Toda, usted <risa> dejar pobre, quiere dejar al pobre cristiano ah, ah, o cristiano usted lo quiere dejar prácticamente con los puesto es muy malo ¿no? <risa> <risa> ¿no? eh, bueno y yo justamente llego feliz, oye mira te logré un súper buen acuerdo del tema de la relación directa y regular eh, y la pensión de la casa no, quizás costó un negociista costó un cambio el acuerdo de relación directa regular a cambio de, la, de un acuerdo económico más más aumentado bueno, ahí a, vamos a tener un problema ¿verdad? por eso que es importante que eh, yo tenga claro cuál es la progresión de mi cliente ¿verdad? porque también voy a poder saber qué pieza voy a poder sacrificar si un tema claro, a me interesa, no un tema secundario. Bueno, yo puedo tener claro justamente a la hora de, de tener que transar a dónde voy a estar la mano. Y último punto que tenemos que ver también acá es establecer si estos distintos problemas se relacionan a, entre sí o son problemas que pueden ser tratados de forma independiente. tendrá una de, de, ver, en, una, en un tema de, de conflicto en materia de familia, Yo puedo tratar todos los temas de manera independiente, ¿no? O es un todo que está vinculado. Todo vinculado. está todo vinculado ¿cierto? Por lo tanto, no, en ese caso, no, los, los problemas son tal. Son varios tópicos a negociar, que están todos interconectados entre sí. Y por lo tanto, en ese caso, que es lo que tengo que hacer yo también, tengo que tener claro que generar una estrategia, voy a tener que generar una estrategia que, que cubra todos esos aspectos. Si problema que no están conectados, yo eventualmente podría tratarlo tratar por negociarlos como están separados. Y eso no va a afectar, no, no va a afectar una, el, el fracaso de un punto al éxito de Pero si están todos lamentablemente tengo que negociarlos con un país. ¿ya? Entonces por eso también es importante hacer hacer esta carta. ¿Cómo le va a ser en el caso que por ejemplo si bien tenemos eh, opciones para negociar porque la otra parte quiere negociar pero nuestra parte es la que tiene el conflicto de no querer hacerlo, donde quiere establecer sus puntos. ¿Cómo se intenta o, o cómo se logra llegar a un acuerdo sin tener esa, ese margen? Súper complicado es súper complicado, es tú bien no quiere negociar normalmente es que si se está, está casando en eh, una transigencia ¿no? no cuando no, no, está cerrado está cerrado, es también porque es un tema que es súper frecuente o sea te paso la la prueba ah, <risa> ¿no? ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya no mira ahí es un problema que, que suma el video, ya o sea lo que tú tienes que ser en ese caso a ver que que hago yo en ese caso yo también le informo a cliente y de acuerdo a ti tienes que negociar ya y tienes condiciones Ahora, si tú no lo quieres hacer, ok, ya, podemos ir al litigio, pero te advierto, ¿sabes? ojalá dejarlo con un correo electrónico, ¿sabes? que esta costa puede ir de, digamos el término vulgar, te puede ir ya, y ver también el costo, o sea, ver también el cliente cuál es no hacer el costo litigio, porque la gente muchas veces no internaliza todos los costos litigios, ya, porque el litigio no solamente implica pagarle al abogado, implica tiempo te vas para reconectar la prueba, prepararte la prueba, o sea, no es llegar y decir, ¿sabes? vamos a demandar. Entonces, eso también yo tengo que, y también, siempre hay que tomar en cuenta cuando uno va un litigio, también es como también, de alguna forma, de comprar la suerte en, en una esta, eh, feria de estas ferias de civil, ¿ya? Porque uno nunca va a poder asegurar, ¿sabes? Yo siempre lo que con nunca aseguro un cliente, ¿ah? que ustedes van a dar el caso ganado porque por más que yo crea que tengo tu de ganar a ver, pueden pasar siempre eso puede pasar miles de cosas que pueden a pesar que yo tenga todas gan puede perder pienso justamente el día el día de la audiencia de juicio ¿Ah? y yo digo tengo aquí tengo el testigo pero ¿ah? que esto me va a, dar, me, me va a matar qué asivo saber de acuerdo o la persona justamente que me, se comprometió a declarar y que me, era mi, mi, mi prueba de clave, se me se basta. mató. Entonces, por eso uno nunca puede decir, oye, este caso no tengo grado 100%. Nunca. ¿Ya? Porque también toman en cuenta que, claro, de mi punto de vista yo puedo tener toda la razón. Pero quién va a decidir es un tercero que es distinto a uno. Y que no necesariamente el criterio que yo tengo coincide con el criterio de respuesta. Sí, por eso yo siempre también eh, yo lo que hubiera en ese caso de hacer cliente, mira, eh mostrarle toda la opción ya. Porque hay personas también que por un afán de revancha, sobre todo en el caso de la materia en de familia, es no sabe que yo prefiero para darlo todo, pero yo quiero ah como esta gaso que sufra, que sufra, está malvada va ah, va. Ah, ¿Ah? Bueno, siempre que vas también sabe de Guadalajara hoy. A mí no le interesa es que sufra después yo le di los mejores años de mi vida y ahora quiero que esta persona las pague y las pague todas ¿ya? ahora yo no critico eso porque también puede ser una actitud también, una acción legítimo o sea entonces si yo estoy con 20 años con una persona y por ejemplo me doy cuenta que después me, me han engañado los 20 años o le pasó a un cristiano que también eh, se fue a hacer un examen y descubre justamente que eh, eh, tiene infértil por una enfermedad genética y resulta que tiene dos hijos o sea, yo no me acuerdo que tiempo atrás era un calcio. Yo le decía un que <tose> Tenía dos hijos y la persona nunca por una enfermedad genética no podía tener enfermedad infer infertil, absolutamente infertil. infértil, absolutamente infértil. Un milagro. Un milagro de Un milagro de ahí. ¿ah? No, bueno, más encima no si dices, tú te oye me llevo a reír con mi pareja la costa y resulta que después aparecen a, no uno, sino dos domingosetas. ¿verdad? bueno, a mí me tocó también un caso que, bueno, el, actualmente uno, la bigamia, por ejemplo el cometer un terreno de bigamia, o sea, estar casado dos veces es por lo menos aquí dentro del territorio nacional es muy difícil, ¿no cierto? porque ahora está todo en línea pero me tocó a mí un cliente que estaba cuando no estaba en línea, se casó una vez la, la, la, la, la, se casó, se separa esta persona se empareja ¿verdad? y se vuelve a casar ¿Ya? Y resulta que a los hijos, ustedes saben, se aplica la presunción, a los hijos los pasó por la libreta del primer matrimonio. ¿Por qué? Porque la persona, justamente el marido que tenía, el marido nuevo, digamos, era, era estilo pulmones vírgenes. ¿Ya? Eran pulmones vírgenes. No se lo no trabajaba un día nadie. Pero el primer marido trabajaba a bordo y venía la escondida. ¿Mal negocio hizo? ¡Bah! Bueno. Claro, eh, y le pasó dos hijos del de la, su nueva pareja, nos pasó, nos pasó por la libreta del primero Y después no solamente eso, vivía con su nueva pareja ¿verdad? Y al primero lo demandó al evento los dos hijos del otro? Claro Y eso lo tomó el, el bueno, como que no le gritaban el ojo nada? No, nada, ¿no? ¿Hay de todo lo que ella sí, le dijo sí. en el apellido del, del primer esposo? Eh, no, porque queda claro. Porque nos pasó por la debilidad. Porque, porque ahí, el, eh, no claro, nada, no ¿qué no ocurre? Lo que se enteró mucho tiempo después, porque claro, el, acuerda no, que no, ahí se aplica no. la presunción de paternidad. Sí, sí, sí. Todo el hijo que nace después de celebrar el matrimonio entre los padres pero a el padre que le maten a los marido. ¿Le daba lo mismo que había hecho eso? O sea, ¿Estaba de acuerdo? está de acuerdo. Pero el hombrón estaba de acuerdo porque... O sea, era, claro, porque me la, la papa no era eh, persona grande de grandes recursos, pero el, el, el primer marido trabajaba en Minera Escondida que no tenía así un puesto gerente, pero ahí eh, hasta que uno, el que eh, aprenda los tractores que gana un par de millones de o sea, con el puro bono de términos de conflicto ahí quedan... trimestrales y todo eso O sea, hay o sea, es que son una cantidad de plata a sí. ganar mucha plata o sea, probablemente caeran más plata que por ti que estamos acá. ¿Se eh, De ahí después, para claro, se tuvo que pedirla la, la humildad del segundo matrimonio, a, pero igual se lo causaron. ¿Se impugnó que, la maternidad primero? ¿sí? ¿El primer marido impugnó la maternidad? Yo en cualquier caso, 1, 2, seguí con el tema de impugnación de la, de la maternidad, pero sí podía impugnarla. Pues sí, pero sí, impugnar? Claro, lo que, es que como se explicó la presunción de maternidad ahí, no hubo los conocimientos, por realidad. tanto, procedía no la expoblación. ¿Ya? Pero me, o sea, explica toda una... Eh, o sea, ahí pueden ver... Eh, el caso. ¿Ah? El caso. Claro, sí, o sea, ahora ese caso no se podría dar. ¿Por qué? Porque yo no me puedo volver a casar, o sea, ¿sí? Porque con el sistema informático, si voy a pedir una y estoy casado, automáticamente va a aceptar el sistema de ellos y yo estoy casado pero estamos hablando de que esto ocurrió digamos está no estaba todo el sistema en línea y fue eh, cuando yo recién estaba partiendo y trabajando saltó este caso cuando eh, las instituciones eh, más antiguas todavía no estaban digitalizadas y por lo tanto pasó peor si hay gente antigua que, digamos, que está pensando en un sí. antiguo claro ah. ahora sí. ya no se puede ir, eh, salvo que yo me casara en el extranjero y nos venga a irnos de ahí no ahí podría hacerlo pero aquí en Chile ya eso no se ha salvo nuevamente que falle les voy a pedir por favor que leen este caso y eh, que me indiquen justamente cuáles son los conflictos que ustedes deben traer acá y de alguna forma juguemos con esto Mm-hmm. Ya, ¿estamos listos con el...? Eh? <coughs> Después nos vayamos al café, a la, a la pausa, a, y ya, ver, qué problemas están, eh, en, qué conflicto ¿Cuál es el conflicto principal dentro de este relato? Me, me refiero a conflicto de relevancia jurídica. ¿no? ¿La relación directa y entre quién? Entre los abuelos el menor. Entre los abuelos del menor y... ¿Quién mencionó la madre? La madre. La madre, ya eventualmente puede presentarse acá que el padre está pidiendo el cuidado personal sí, no ya, el padre puede pedir eventualmente cuidado personal, ¿sería conflicto entre, entre quienes? sería los padres de Daniela y Daniela ya. y eventualmente eh, también, ¿qué otra cosa podría hacer el padre? Entre el padre Daniela ¿ah, pero está de acuerdo? Que... el padre le puede pedir pensión de alimento a la madre así pues que queda con el cuidado ya, sería la... se si demanda cuidado atriano, pero para ello tendría que estar primero con, con la tendencia y ahí está ahí, pero hay pues también, aparte si no quiere llegar a una medida tan extrema el padre también que podría intentar que se deduce que puede intentar deducir compartir a la dulce ya, buscar alguna forma, una, una modificación del régimen de relación de al lugar porque no le está acomodando, ¿no, cierto? ahí tendríamos, tendría diría, los conflictos principales digamos, podría ser también el que indica a ver, el conflicto, digamos, entre eh, los abuelos y la hija, ¿tendrá alguna algo que ver también, pite, eh, algo algún pito que tocar, algún otro personaje? El papá y el niño, o sea, bueno, el niño tiene cuatro años. El niño, el niño, ya, pero el podríamos el ver. El de la mujer, El niño de la mujer, la la mujer podría ir, Que vaya a citar el Claro, el niño igual también va a tener que consultarlo, pues, acuérdense que ahí también es obligatorio también tomar en consideración la opinión del niño. No es vinculante, pero sí hay que tomar en consideración. Ya sea, ahí probablemente lo van a necesitar, van a niño a de la consejería técnica o alguna pericia psicológica, van a ver eso. ¿Ya? Pero también que el papá yo me podría... Los abuelos, ¿con quién se podrían dar alianza acá? Con el papá. Con el papá. ¿El papá ideológico con los abuelos? Sí. Que un poco la, la alianza natural que se pueda dar en este caso, ¿cierto? Y pues, yo en este caso le contaba a los chicos del Bruno también que lo vimos acá. Y esto no ha he hecho negociar altas veces. Lo ha aplicado altas veces. Sobre de Familia, en la Católica, lo ha aplicado Normalmente la liga saca que se produce entre el padre biológico los abuelos, ya. Porque eventualmente también tienen ciertos intereses compartidos de querer tener, mejorar un poco. A eh, ver, eh, si el padre biológico que vive el cuidado personal, los abuelos van a poder verlo de mejor manera, pero también si quieren pedir un, una modificación de régimen de relación directa y regular, yo también me puedo hablar con el padre y de alguna forma compartir los viajes para ir a buscar ir y traer al niño acá y poder me dar, para cuando padre traiga a los hijos acá yo también puedo darle un tiempo a los que puedan con el niño ¿Ya? <coughs> o sea, que le, le, si yo conozco esto también yo puedo también tener claro qué, más o menos qué paso puedo seguir ¿Ya? Y aquí también yo lo veo desde el punto de vista de la, de la mamá. Bueno, aquí también puedo tratar de priorizar exactamente cuál, cuál batalla voy a, voy a eh, tratar de irme a la cama. Y probablemente yo lo que trataría de hacer en ese caso es aliarme con eh, el papá. ¿verdad? O sea, se me dio desde punto de vista del maloso de la mamá. Yo pues trataría dejar contento a para poder eh, de alguna forma también despejar las áreas de los abuelos. De, de, de los, de los abuelos. Ya. Eh, pero ustedes ahí se dan cuenta en, en, en este caso también ah, Hay que tomar en cuenta Varias cosas también Solamente en esta primera parte que hemos visto. Bien, vamos a dejar Para la, la hora que viene Partir viendo el segundo paso Que es la determinación de los intereses ¿Ya? Eh, Así que ahí eh, Nuevamente vamos vamos a trabajar esto Vamos a tomar un café Y luego volvemos